a pasar por la avenida va circulando en la obrera de mi ciudad gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa a soñar pa soñarse, después de ocho horas de andar laborando desesperanza se siente en el hogar pues con la friega que haya diario ya no hay para progresar y así han pasado decenas de años pues en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar No me voy a resignar Y la carencia Arriba los salarios Con lo que gano en esta empresa No me alcanza para tragar Y la carencia Arriba los salarios Y yo le digo a mi Teresa Vente vamos